Carta 13-12 de diciembre de 1818 Mi querido Gribs, el mejor beneficio que resulta de tratar al niño según la buena antigua regla, es de naturaleza moral. Cuando hablo del beneficio o del perjuicio moral, no pierdo de vista la tierna edad a que lo adscribo. No hablo ahora de un niño en quien la razón se haya desenvuelto ya en algún grado y al cual podáis intentar con alguna esperanza de éxito explicar las ideas de lo recto o de lo erróneo, sobre las cuales se fundan nuestros deberes privados y la fábrica de nuestro sistema social. No. Yo hablo de aquel periodo de la infancia en que muchos y quizá la mayor parte de los filósofos entienden que falta totalmente o duerme al menos toda facultad moral. Sí, por consiguiente, todo lo que tenemos que decir sobre la materia parece visionario, solo tengo que replicar que estoy dispuesto a rechazarlo si la experiencia me convence de su nulidad. Hasta entonces debo mantener que la mejor naturaleza del niño debe ser estimulada tan pronto como sea posible para luchar contra el poder creciente del instinto animal, al cual considero como la base de la naturaleza inferior del hombre. La actuación de este instinto animal se hará más patente en los días subsiguientes de la vida del niño. Este instinto, no más contenido ahora que en sus primeros esfuerzos, que fueron necesarios para la propia conservación, crece rápidamente en fuerza. El ardor de estos anhelos del niño forma un fuerte contraste con sus poderes físicos. Se apoderaría de todos los objetos que percibe, no hay nada que despierte su curiosidad que al mismo tiempo no suscite sus deseos, y la inconcebible obstinación de este anhelo aumenta en la misma medida en que se coloca el objeto fuera de su alcance. Todo lo que hay de tosco y poco amable en el niño pequeño se encontrará conexionado de un modo u otro con la acción de este instinto animal. Porque incluso la impaciencia del niño mientras está bajo el influjo de circunstancias que pueden causarle dolor físico, no es más que una reacción de ese instinto. Si consideramos el estado del niño con sus deseos y su impaciencia, veremos que proporciona un paralelo sorprendente con la imagen del hombre que está bajo el influjo de sus pasiones. Es costumbre decir que la pasión debe ser vencida por principio y que nuestros deseos deben ser regulados por la razón. Pero en el tiempo en que no podemos apelar a los unos ni a la otra, la providencia nos proporciona un agente todavía más poderoso en nuestro auxilio, el amor maternal. El único influjo a que es accesible el corazón mucho antes de que el entendimiento pudiera haberlo adoptado o rechazado como un motivo, es el afecto, y es un hecho el de que ninguna persona pueda estar tan bien cualificada para ganar el afecto de un niño como la madre. Sí, por consiguiente, yo encuentro afirmado por un escritor eminente que, para establecer vuestra autoridad sobre los hijos, el miedo y el temor debe proporcionaros el primer poder sobre su espíritu, y el amor y la amistad debe sostenerla en los años ya maduros, Solo puedo imaginar que un error ha llevado a ese escritor a una afirmación que está en lucha abierta con los claros sentimientos expresados en otras muchas páginas de tan valiosa obra. Porque aun suponiendo por un momento que la conducta que parece ser recomendada en el pasaje anterior la encontráramos práctica y beneficiosa, como estoy convencido de que no lo es, aún así no comprendo cómo pudiera aplicarse en el tiempo de que hablo. El temor implica un conocimiento de las consecuencias de una acción o de un acontecimiento. Implica una conciencia de la causalidad, y la causalidad, a su vez, presupone una facultad de observar, comparar y combinar una variedad de hechos y deducir de ellos una conclusión. Seguramente que el ingenioso escritor que he citado no concedería al niño crédito para un curso de razonamiento tan complicado, tan extraño al estado de sus facultades mentales. Entonces, tenemos que rechazar el temor. Aunque no fuera indigno como motivo de acción, de un ser humano, no sería aplicable en el primer periodo de la vida, que, ciertamente no es el menos importante. Por miedo o respeto puedo entender o un sentimiento vago e indistinto, que echa un velo sobre el espíritu y actuando sobre la imaginación y el sistema nervioso, nada tiene que hacer con el razonamiento, y ni es apto para dirigir las facultades en una cierta línea de acción, o bien, el temor puede decirse que se origina en una convicción de la superioridad moral de otro ser, que invade el espíritu y mueve al corazón a mirar con veneración temas que el intelecto es incapaz de acotar y limitar, y. a seguir preceptos que han recibido su sanción de la sabiduría infinita. Que el miedo, en el primer sentido indicado, tenga alguna afinidad con las primeras sensaciones de un niño, lo admito. Pero en este sentido lo mismo puede decirse de todo lo perteneciente a la infancia originado en un sentimiento de indefensión o de dolor ocasional. Puede decirse entonces, que es un mero fenómeno físico, y como tal, Entiendo que sería poco cualificado como un motivo que deba emplearse en la educación moral. Además, no podría servir como motivo porque por su propia naturaleza es una mera sensación transitoria y no puede llevar, desde luego, a una línea de conducta constante, ni contribuir a formar un hábito moral. El miedo, en el otro sentido, parece presuponer algo más que una idea a la cual el niño es todavía extraño y continuará siéndolo por algún tiempo. El valor moral solo puede ser apreciado cuando hay una conciencia de la energía moral y si pierde su carácter de sentimiento moral se disolverá en el temor. Pero en el mejor sentido, el sentimiento de miedo, que es esencial en la formación de las ideas religiosas y en la comunicación de las impresiones religiosas debe reservarse para aquel periodo en que por primera vez aparezca la consideración de aquel ser al cual puede decirse que, con exclusión de todos los seres finitos, es debido a aquel sentimiento en un grado preeminente. Carta 14-17 de diciembre de 1818 Mi querido Greaves, por las razones alegadas en mi última carta, me creo autorizado a pensar que el amor maternal es el agente más poderoso y que el afecto es el motivo primitivo en la primera educación. En el primer ejercicio de su autoridad, la madre tendrá, por consiguiente, la precaución de que cada etapa pueda ser justificada por su conciencia y por la experiencia, hará bien en pensar en su responsabilidad y en las consecuencias importantes de sus medidas para el bienestar futuro de su hijo, encontrará que la única visión correcta de la naturaleza de su propia autoridad consiste en mirarle como un deber más que como una prerrogativa y no considerarla nunca como absoluta. Si el niño permanece quieto, si no es impaciente ni intranquilo, será por cuenta de la madre. Desearía que toda madre prestase atención a la diferencia que hay entre un curso de acción adoptado en combinación con la autoridad y una conducta perseguida por cuenta de otro. El primero procede del razonamiento y la segunda del afecto. El primero puede ser abandonado cuando la causa inmediata ha cesado de existir, el último será permanente puesto que no depende de las circunstancias ni de consideraciones accidentales, sino que está fundado en un principio moral y constante. En el caso que ahora tratamos, si el niño no defrauda la esperanza de la madre, será una prueba primero de afecto y después de confianza. De afecto, porque el primero y más inocente deseo de halagar, del niño, es halagar a la madre. Si se discute el que pueda o no existir este deseo en un grado tan poco avanzado de crecimiento, otra vez, como en las demás ocasiones, apelaría a la experiencia de las madres. Y también es una prueba de confianza. Cuando se ha abandonado a un niño y no se ha prestado las atenciones debidas a sus necesidades, Y cuando, en vez de la sonrisa de bondad, se le ha tratado con el ceño de la severidad, será difícil restaurar en él aquella quieta y amable disposición en que pueda esperar la satisfacción de sus deseos sin impaciencia y gozarlos sin ansia. Si el afecto y la confianza han ganado una vez terreno en su corazón, será el primer deber de la madre hacer todo lo que esté en su mano para estimular, fortalecer y elevar este principio. Ella debe estimularlo, o la emoción todavía tierna se sumergirá y al dejar de estar ligados sus hilos con la simpatía cesarán de vibrar y quedarán en silencio pero el afecto no ha sido nunca estimulado sino por la afección, y la confianza no ha sido ganada nunca sino por la confianza, el tono de su propio espíritu debe elevar el de su hijo. ¿Por qué ella debe intentar también fortalecer este principio? Ahora bien, solo hay un medio para fortalecer cualquier energía, y este medio es la práctica. El mismo esfuerzo constantemente repetido, se hará cada vez menos difícil y todo poder mental o físico actuará, mediante el ejercicio, con creciente seguridad y éxito, conforme se vaya haciendo familiar por costumbre. No puede, por consiguiente, haber una actitud más segura para la madre, que la de procurar cuidadosamente que sus procedimientos puedan ser calculados sin interrupción o disonancia, para excitar el afecto y para asegurar la confianza de su hijo. No debe dar paso al mal humor ni al tedio ni un solo momento, porque es difícil decir cómo puede ser afectado el niño por las más insignificantes circunstancias. No puede examinar los motivos ni puede anticipar las consecuencias de una acción, con poco más que una impresión general del pasado, es enteramente inconsciente del futuro, y así, el presente abruma el espíritu del niño con el pleno peso del dolor o lo ablanda con el encanto íntegro de las emociones placenteras. Si la madre considera esto, bien podrá ahorrar a su hijo el sentimiento de muchos dolores que, aunque no se recuerden como ocasionados por ocurrencias especiales, pueden dejar, sin embargo, como una nube en su espíritu y debilitar gradualmente aquel sentimiento que su interés y su deber, conjuntamente, le aconseja mantener despierto pero no es bastante para ella estimular y fortalecer, debe también elevar aquel mismo sentimiento. No debe quedar satisfecha con el éxito que la benevolencia de sus propias intenciones, y quizá, la disposición y temperamento de su hijo, pueden haber facilitado, debe recordar que la educación no es un proceso uniforme y mecánico, sino una obra de mejoramiento gradual y progresivo. Su éxito presente no debe lanzarle a la seguridad o la indolencia, y las dificultades que pueda casualmente encontrar, no deben debilitar su celo ni detener sus tendencias debe llevar en el espíritu el fin último de la educación, debe estar siempre dispuesta a compartir la obra que, como madre, está obligada a desenvolver, la elevación de la naturaleza moral del hombre. Carta 15-24 de diciembre de 1818 Mi querido Griggs, de todos los afectos de nuestra naturaleza, los más merecedores de estímulo, los más ligados con las normas de la verdadera humanidad son, indudablemente, aquellos que no están confinados sobre objetos perecederos, que no solamente actúan sobre la imaginación, sino que son adecuados para expansionar el espíritu y para inspirar el corazón con un noble celo por todo lo que es verdaderamente excelente. Esta consideración tiene incalculable importancia para el interés de la educación moral. Debe formar la verdadera base de todo lo que un plan de educación puede proponer o un sistema comprender. Si es necesario aprovisionar el espíritu con conocimiento, iluminar el intelecto y explicar principios correctos de moralidad, si es deseable formar el gusto, lo es más todavía, llega a ser indispensable dirigir, purificar, elevar los afectos del corazón, y nunca será demasiado primitivo un periodo para comenzar a proceder según este principio. He sido llevado a estas observaciones por la idea expresada en la parte concluyente de mi último capítulo, de que el afecto y la confianza que el niño profesa a la madre debe ser elevado y al mismo tiempo estimulado y fortalecido. No serán, quizá, superfluas otras cuantas palabras para explicar esta proposición. Si los afectos del niño hubieran de permanecer concentrados para siempre en el foco de su amor a la madre si su confianza hubiera de confinarse siempre en ella, aun cuando ella pudiese haber merecido el tributo de una inquebrantable gratitud, es indudable que el niño tendría, más pronto o más tarde, en la carrera de su experiencia, el dolor y la desilusión más severas, para las cuales no encontraría remedio por aquella exclusiva dirección de su naturaleza moral. Vendrá el tiempo en que el lazo, por sagrado que sea, que le une visiblemente con su madre, será quebrantado, y si está ordenado que sea rudamente roto o gentil y gradualmente debilitado, el efecto último será el mismo igualmente penoso y aflictivo. Ni aun el más sincero abogado del afecto filial, porque pocos sentimientos pueden ser más puros y profundos, ni el que más íntimamente penetrado de este sentimiento pueda estar, desearía defender el ascendimiento exclusivo y constante de aquel principio sobre el espíritu. Si no queremos perder enteramente de vista los más altos destinos y los más exaltados deberes del hombre, No podemos ocultarnos a nosotros mismos que este no ha sido creado tan noble en razón y tan infinito en facultades para consagrar toda su existencia a este afecto por un individuo, cuando una visión más comprensiva de sus deberes, lo mismo para su Hacedor que para sus semejantes, pone ante él millares de testimonios cuyas voces no puede dejar de escuchar. Es claro, por consiguiente, que el afecto del niño por la madre sólo ha de ser apreciado en la proporción en que sirve para imprimir en el espíritu del niño aquellas emociones y más tarde para hacerle familiares aquellas consideraciones que pertenecen a los fines últimos del Creador en la formación del hombre hasta donde esos fines pueden ser comprendidos. Si una madre tiene conciencia de esto, no encontrará difícil tomar el punto de vista adecuado del afecto que la providencia ha implantado en su hijo. La considerará como el germen sobre el cual debe ser injertado todo mejor sentimiento se verá llevada a considerarse como el instrumento escogido por la providencia para purificar aquel afecto y para transferir su actuación más intensa a un objeto todavía más valioso. Comenzará entonces a comprender que se enseña tan pronto el niño a confiar en el orden para que un día esta confianza pueda ser centrada y elevada a la confianza de una fe que no sea sacudida por el peligro ni manchada por la corrupción. Permítaseme aludir aquí, querido amigo, a una circunstancia ocasional que me habría invitado a estas reflexiones, aunque no me hubiese movido a ello el conversar con usted sobre el mismo tema. La fecha de esta carta quizá recuerde a usted una costumbre de mi país que habrá observado en su convivencia con nosotros. Los días en que nuestras iglesias conmemoran la natividad de nuestro Señor, se han adoptado, de tiempo inmemorial, como una ocasión para que los niños de cada familia reciban de sus padres y amigos, regalos y pruebas de afecto. Necesito recordaros aquellas escenas de gozo inocente y cordial de que erais testigo entre nuestros niños. Ellas llevaban al espíritu de cada observador una prueba relevante de lo poco que se requiere para la más intensa satisfacción y para inspirar una gratitud infinita, cuando hay un caudal efectivo de afecto y cuando se conserva aquella sencillez de corazón que debe procurar la educación mantener todo el tiempo posible. Visteis que aquellos días eran entre nosotros una fiesta real de afecto en su sentido más pleno y más agradable, y ciertamente que no habréis encontrado que los niños cuyos corazones estaban entonces justamente bajo el influjo del afecto, fueran menos accesibles al llamamiento de una devoción cordial y sincera he mencionado esta circunstancia porque ofrece un tema copioso para la reflexión sobre el asunto que he tratado. Sobre hechos como este, que la experiencia sugiere a los padres en un tiempo u otro, fundamentaría yo la prueba práctica de la proposición de que los afectos y especialmente el primer afecto de los hijos hacia sus padres, puede estar íntimamente conexionado y conducir esencialmente al hecho de ser imbuido con estas impresiones, cuyo objeto es más importante que toda consideración humana y más sagrado que todo humano lazo. Carta 16-31 de diciembre de 1818 Mi querido Greaves, si la madre se ha acostumbrado a tomar el punto de vista a que he aludido en mi última carta, respecto del afecto y la confianza de su hijo, todos sus deberes se le aparecerán bajo una nueva luz. Considerará, entonces, la educación, no como tarea que para ella estuviera invariablemente conexionada con mucho trabajo y dificultad, sino una tarea cuya dificultad y en gran medida cuyo éxito dependen de ella misma. Miraría sus propios esfuerzos respecto de su hijo no como una materia de indiferencia o de conveniencia, sino como la obligación más sagrada y más grave. Se convencería de que la educación no consiste en una serie de admoniciones y correcciones, de recompensas y castigos, de consejos y direcciones, reunidas sin unidad de propósito o dignidad de ejecución, sino que debe ofrecer una cadena ininterrumpida de medidas que se originan en el mismo principio en un conocimiento de las leyes constantes de nuestra naturaleza, practicado con el mismo espíritu, un espíritu de benevolencia y de firmeza, y conducente al mismo fin, la elevación del hombre a la verdadera dignidad de un ser espiritual. Pero la madre será capaz de espiritualizar las facultades que se desenvuelven y las emociones nacientes del niño. Será capaz de vencer lo que ponen en su camino la preponderancia y la naturaleza animal. No, a menos de que haya abierto primero su corazón al influjo de un principio superior, al menos de que los gérmenes de un amor espiritual y de la fe que tiene que desenvolver en su hijo hayan logrado cimentación en los mejores afectos de su propio ser. Aquí, entonces, será necesario para la madre pararse y examinarse para ver hasta dónde podrá esperar el éxito, para inculcar aquello que en el curso de su vida puede haber sido quizá más extraño de lo que a sí misma se confiese. Pero que sea por una vez sincera, y si el resultado de su examen es menos favorable a sus propias esperanzas y menos halagador para su amor propio, que su resolución sea también más sincera y vigorosa para poder prescindir en lo futuro de todas aquellas predilecciones menores para contrariar todos aquellos deseos que puedan desviarla de su nueva tarea y para entregar su corazón a aquello que promoverá su felicidad final y la de su propio hijo. Por difícil que pueda parecer en un principio abandonar el pensamiento de muchas esperanzas y diferir la realización de otras, esa batalla se dará, sin embargo, por la mejor causa, y si se afronta seriamente, nunca será estéril, porque no hay un acto de resignación ni un solo hecho en el mundo moral, por distinguido que sea, del que no pueda ofrecer un paralelo el amor maternal. Si la madre tiene conciencia de la sinceridad de sus propias intenciones, si ha levantado el tono de su propio espíritu y ha elevado los afectos de su ser sobre la esfera de las aspiraciones subordinadas y frívolas, pronto será capaz de lograr la eficacia de su influjo sobre el niño. Su criterio mejor y casi infalible será el de que consiga realmente acostumbrar a su hijo a practicar la abnegación. De todos los hábitos morales que puedan ser formados por una educación juiciosa, el de la abnegación es el más difícil de adquirir y el más beneficioso una vez que se adopta. Le llamo hábito porque aun cuando se apoya en un principio, solo por engendrarse un hábito, da pruebas de su vitalidad a aquel principio. La práctica de todas las demás virtudes, y más especialmente muchas de las acciones que son admiradas y tenidas como ejemplos, pueden ser resultado de una regla moral bien comprendida que haya sido teóricamente conocida desde mucho tiempo antes de aplicarse a un caso práctico, o, también pueden proceder de un entusiasmo momentáneo que actúa con poder irresistible sobre un espíritu que abriga nobles sentimientos. Pero, Una práctica de abnegación consciente y voluntariamente seguida, solo puede ser fruto de un hábito largo y constante. La primera dificultad que encontrará la madre en sus primeras tentativas para formar aquel hábito en su hijo, no está en las inoportunidades de éste, sino en su propia debilidad. Si ella no es capaz por sí misma de renunciar a su propia comodidad y a sus frívolos deseos, ante su amor maternal, no debe pensar en obtener ese resultado en el niño por su propia cuenta. Es imposible inspirar un sentimiento moral si no se está penetrado de él. Para hacer amar a los otros una virtud, hay que empezar por mirar su deber con placer. Si ha conocido la virtud solamente como una diosa pavorosa, con aire y vestidura austera, y amenazador rostro severo, nunca obtendrá aquel dominio sobre el corazón que no cede a la autoridad, sino que se ofrece como el libre don de la afección. Pero si la madre ha tenido en la disciplina de los primeros años, o en la experiencia de su propia vida, una escuela de abnegación, si ha alimentado en su propio corazón el principio de la benevolencia activa si conoce la resignación no por el nombre solamente sino por la práctica, entonces su elocuencia, la vigilancia de su amor maternal y su ejemplo, serán persuasivos y el niño bendecirá en el porvenir su memoria y la honrará con su virtud. Carta 17-7 de Enero de 1819 Mi querido Griggs, Tengo vivos deseos de dilucidar algunas afirmaciones de mi carta anterior, concernientes a las primeras prácticas de la abnegación. Permítaseme para este propósito resumir el tema de mi última, y si parece que insisto demasiado sobre un tema favorito o que recurro a él con demasiada frecuencia, espero que atribuyáis al menos esta circunstancia no solamente a la locuacidad de la vejez, sino también a mi convicción de la importancia vital del tema. Mientras más veo la miseria mental y moral que sufren millares de criaturas, mientras más frecuentemente he observado la riqueza sin contenido y el esplendor sin felicidad entre las clases superiores, Mientras más de cerca he investigado las primeras corrientes de esas poderosas convulsiones que han sacudido el mundo y han hecho resonar aún en nuestros pacíficos valles los gritos de guerra con los lamentos de desesperación, más he confirmado mi punto de vista de que las causas inmediatas de todo esto y de otras muchas miserias que no he mencionado, han surgido de una indebida superioridad que han asumido los deseos de la naturaleza inferior del hombre sobre las energías del espíritu y los mejores afectos del corazón y no puedo ver ningún remedio dentro del alcance del poder humano para evitar el progreso ulterior de esta miseria y la desmoralización consiguiente de nuestra raza, sino en el primer influjo de las madres para quebrantar con firmeza el creciente poder del egoísmo animal y vencerlo por el afecto. Este es el fin a que deseo que contribuya la práctica de la abnegación. Por esta razón insisto sobre la circunspección que ha de emplearse por las madres al controlar los deseos de los niños. Por esta razón requeriré una y otra vez a la madre para que sea vigilante en su cuidado, para hacer todo lo que esté en su poder y hacerlo con alegría para que ninguna de sus necesidades reales permanezcan inatendidas. Porque no solo es su deber hacerlo así para proporcionar al niño el bienestar físico, sino porque un olvido de este deber tiene que evitarse con más ansiedad, ya que puede echar una sombra sobre su propio afecto y provocar sin no dudas, un sentimiento al menos de inquietud que puede llevar más tarde a ellas. Pero, por esta misma razón, aconsejaría a la madre que estuviese continuamente en guardia contra su propia debilidad, no ser nunca indulgente con los apetitos del niño que puedan ser estímulos para otros deseos ulteriores que serán, a lo mejor, superfluos, y nunca fomentar las impertinencias. Puede llamar afecto a lo que yo llamo debilidad. Pero, que esté persuadida de que el carácter del verdadero afecto es muy diferente. El afecto a que ella cedería es puramente animal, es un sentimiento que no puede explicar ni resistir. Puede convertirse también para ella en la base de un sentimiento más elevado de amor maternal espiritualizado. Pero para experimentar este último, tiene que abrir su propio corazón al influjo de los puntos de vista y de los principios espirituales. Debe conocer lo que debe amar y rechazar, para renunciar y ser humilde. Debe conocer un objeto superior de sus deseos, una fuente más pura de gozo que la satisfacción presente. Debe pesar la experiencia del pasado y ponderar los deberes del futuro. Su propio interés y su propio deseo no deben tropezar con más momentáneas obligaciones, ni debilitar su adhesión y su celo por el bienestar de los otros. Sus afectos no deben centrarse en el yo sus deseos y sus esperanzas no deben limitarse a las cosas de este mundo. Lo que ha nacido de la carne tiene que perecer. Si tal fuera su afecto al niño, moriría antes de ser ella capaz de hacer nada por su real interés. Pero si su afecto es de un origen superior y si sus esfuerzos llevan el sello de un espíritu en calma, apacible y consciente, le capacitará para vencer su propia debilidad y para elevar por una juiciosa dirección las emociones nacientes de su hijo. Para aquellos que no han tenido una oportunidad de observarlo frecuentemente, es imposible formarse una idea de la rapidez y vehemencia con que crece el instinto animal si se le deja abandonado sin el freno saludable del influjo maternal. Pero el medio tan frecuentemente empleado por las madres para restringir su crecimiento, que es el temor al castigo, puede tender solamente a hacer peor el mal. El mero acto de prohibir es una fuerte excitación al deseo. El temor no puede actuar como un freno moral, solo puede actuar como un estímulo para el apetito físico, exaspera y enajena el espíritu. Esto se gana entonces con la severidad. Sus consecuencias son, indudablemente, tan funestas como las de la indulgencia. Contra el abuso de ambas solo puedo repetir la recomendación de afecto y firmeza. De estos dos principios guías derivará a la madre la satisfacción de ver que cuando su hijo por la incapacidad de comprender sus motivos, no puede respetarla como una madre discreta, la obedecerá por la bondad de sus maneras, como a una madre amante. Carta 18-14 de enero de 1819 Mi querido Griggs, he aludido ya al periodo en que el niño es separado del influjo inmediato del amor maternal. Es natural que una madre mire este periodo con mucha ansiedad respecto al porvenir. Llegará el momento y llegará siempre demasiado pronto para ella, en que pueda darse la satisfacción de dirigir ella misma y de vigilar y asistir los progresos de su hijo. Millares de aprensiones brotarán de su pecho, millares de peligros reales o imaginarios aparecerán cercando cada paso, y millares de tentaciones parecerán espiar los goces y las tareas de la vida en que los niños habrán de centrarse ahora. Estas aprensiones serán sentidas ahora más pronto que en tiempos pasados por el hijo, porque el sistema actual de la sociedad le liberta antes del influjo inmediato de la madre. Y aun cuando pueda estar todavía bajo el cuidado de un pariente afectuoso o de un maestro juicioso y benévolo, una madre sentirá, sin embargo, un vacío, cuando llegue la ocasión de separarle por primera vez de su lado. Entonces estará dispuesta a trazar todas las diversas etapas de su gradual desenvolvimiento, la pequeña historia de sus hábitos presentes, los momentos en que mejor consiguió darle impresiones saludables y en que su afecto prometía vencer la parte menos amable de su temperamento, ella estará dispuesta a insistir más particularmente sobre aquellos hechos que pueden justificar una esperanza de que su labor no haya sido en vano, que un día verá el fruto de sus primeros cuidados. Pero al mismo tiempo que está dispuesta a complacerse en el horizonte que se le abre, su imaginación y, en verdad, su afecto, se ocupará en bosquejar las diversas escenas de su vida futura. Los años próximos podrán ser, quizá objeto de menos solicitud, pero una madre no puede dejar de ser fuertemente afectada por la idea de que pronto, muy pronto, aquel cuya tierna infancia ha protegido, tendrá que afrontar la vida sin preparación, a menos de que cuente con el consejo de los amigos, con la energía vital de sus principios y con un caudal de experiencia pequeño pero costosamente adquirido. Los recuerdos del pasado y las anticipaciones del futuro se multiplicarán ante sus ojos y como ella puede rechazarlos o volverlos a evocar, estará sometida a las emociones de esperanza y de temor alternados. La dorada mañana de sus días una madre cuidadosa procura vigilar, pero la flecha vuela rápidamente del arco y los años pasan rápidos como el viento, él se desgarra del lado de su madre, ansioso de correr las tormentas de la vida, con pasos de peregrino vaga por todas partes y vuelve como extranjero a su casa. Pero, una madre reflexiva no esperará a que estas consideraciones le sean sugeridas por la necesidad de una separación que no pueda ya diferirse. Habrá reflexionado en un período anterior sobre la naturaleza y la duración de sus conexiones con el niño lejos de dar nacimiento a sentimientos desagradables y aun penosos, esta corriente de pensamiento puede capacitarla para adoptar una visión no solo justa sino satisfactoria sobre la materia. En una carta anterior he hablado de la primera conexión de la madre y el niño después del nacimiento, como de un fenómeno puramente de naturaleza animal. Quiero decir con esto, que el poder que los une es en ambos puramente instintivo en su origen. En el niño es constantemente excitado por un sentimiento de necesidad, en la madre está fuertemente apoyado en una conciencia del deber. Si en la madre lo escrito también es una especie de actuación instintiva, creo que la observación nos proporcionará muchos hechos que claramente lo prueban. Entre ellos no es menos notable el de que una persona que se ha visto obligada por las circunstancias a actuar como una madre con el hijo de una extraña, ve engendrase en ella, frecuentemente, el mismo afecto que si se tratase de su hijo propio. Y esto se ha observado no solamente en casos en que la nodriza ha sido entristecida por la separación de su propio hijo, sino también cuando en el primer momento ha demostrado una decidida aversión al niño que ahora se confía a su cuidado. De modo que el instinto maternal parece ser transferible a otro objeto, una observación que arguye a la vez por su energía original y por su prioridad respecto de las circunstancias bajo las cuales solo un sentimiento del deber pudiera haber llevado a los mismos esfuerzos. Pero si en el niño este instinto se manifiesta antes que sea posible una sensación clara y distinta de sus necesidades, y si ha actuado en la madre antes de que ella haya reflexionado sobre sus deberes, hay, sin embargo, un rasgo, como hemos visto, y de género placentero, por el cual se distingue el carácter de este instinto. Este afecto, además, lo podemos llamar instintivo en su primer origen. En el niño es, al principio, enteramente exclusivo, su único objeto es la madre. Todavía más, no solamente la adhesión del niño está limitada a la madre, sino que no parece ser accesible a ningún género de sensación a menos de que esté conexionado de alguna manera con ella. Las sensaciones desagradables le hacen buscar la protección y alivio de la madre, Y por mucho que los extraños procuren distraerle y fijar su atención, ya se sabe lo difícil que es conseguirlo sin disgustarle, están lejos de complacerle. Pero este estado de cosas no puede continuar mucho tiempo. Mientras más crece el niño físicamente independiente de la madre y más se acostumbra a usar sus sentidos y también sus facultades, menos probabilidades tendrá de que su afecto continúe todavía exclusivamente confinado a la madre. Y aquí se hace necesario para la madre precaverse contra las tentaciones de monopolio e igualmente contra el peligro de enajenarse su afecto. Carta 19-19 de enero de 1819 Mi querido Griebs, he supuesto en mi última carta que un niño ha de llegar al periodo en que comienza a perderse gradualmente la conexión inmediata con la madre. Los diferentes grados de relajación de este lazo tienen que depender en gran medida de la disposición natural y aún de la constitución física del niño. Un niño enfermizo u otro cuyos primeros movimientos estén marcados por la timidez, no conocerá durante mucho tiempo el afecto o la confianza en ninguna otra persona que la madre. Pero los niños de una constitución saludable, pronto ofrecerán signos de una inclinación a procurarse la independencia respecto de la asistencia de los demás. Se verá que observan una gran cantidad de objetos que no tienen ningún motivo para atraer su atención, después de la observación o más bien junto con ella, vendrá el deseo, y en vez de expresar esto mediante sus signos usuales y de esperar pacientemente a que se les complazca, intentarán alcanzar el objeto y apropiárselo por sí mismos. Estos ejercicios que al principio son muy imperfectos y algunas veces son hasta ridículos en quienes los realizan, se repetirán cada vez con mayor energía hasta lograr el triunfo y, si este es imposible, en vez de remitir el deseo solo logrará aumentar. He aludido ya a estas impertinencias del niño y he indicado la necesidad de contrarrestarlas con firmeza y con benevolencia. Pero no las describía como en sí mismas malas o censurables. Las describía como el efecto necesario del instinto animal, el cual, aun llegando al exceso, no puede ser punible en tan tierna edad, y por esta razón, al mismo tiempo que recomendaba un modo afectuoso de contrarrestarlo, o más bien de sustituirlo por algo mejor, me oponía contra toda medida que pudiera proceder de la severidad. Si con tal plan una madre ha conseguido reprimir los deseos e impertinencias desordenadas, no tendrá la menor ocasión de preocuparse de otros sentimientos que los de la satisfacción de estas pequeñas tentativas de independencia. Hay signos indiscutibles de los progresos que el niño ha logrado. Y si están bien dirigidos pueden considerarse como los precursores de una actividad duradera y laudable. Todas las facultades parecerán tomar parte en el desenvolvimiento del niño. Todas ellas serán puestas en juego por las circunstancias que rodean al niño diariamente y casi hora por hora. ¿Quién no sabe el acontecimiento que representa para nosotros el poder pasear por primera vez sin auxilio? Es un acontecimiento que se conmemora en la familia y se refiere a todos los amigos que expresan su gozo por la consumación tan largo tiempo deseada. Ciertamente no deseo estimular su gozo por el acontecimiento, estoy lejos de despreciar su importancia, pero yo desearía, al mismo tiempo que se consagren, junto a las congratulaciones unos cuantos momentos a consideraciones más serias. El momento en que un niño comienza a pasear sin ayuda de nadie, constituye una época en la historia de su educación. Es, evidentemente, la etapa más marcada de la independencia física respecto de los demás. Pero, al mismo tiempo, ocasiona un nuevo modo de manifestación del afecto. El niño que es ahora capaz de moverse a su elección, puede también aproximarse a la madre. En vez de buscarla simplemente con los ojos, o de aferrarse a ella con sus pequeños brazos, el niño puede ahora buscar la presencia de su madre, y mientras más apariencia tiene esto de un esfuerzo libre y voluntario, más efecto producirá en la madre como un nuevo signo de afecto que continúa y puede continuar ligándolos por mucho tiempo, después de haber desaparecido la última huella de indefensión que al principio la reclamaba. Carta XX 25 de enero de 1819 Mi querido Griebs, al describir la manera según la cual se debilita gradualmente el influjo de la madre, y se desvanece la conexión entre ella y su hijo no debemos detenernos en la enumeración de aquellos hechos que he detallado en mi última carta. No es el mero crecimiento físico, la adquisición del pleno uso de todas las facultades del cuerpo lo que constituye la independencia del niño. Los hijos de la creación animal han alcanzado verdaderamente el alto punto de su desenvolvimiento cuando son bastante fuertes para subsistir y proveerse por sí mismos. Pero las cosas ocurren de otro modo con las crías del hombre. En el progreso de los tiempos, el niño, no solo ejercita diariamente sus facultades físicas, sino que comienza también a sentirse intelectual y moralmente independiente. De la observación y la memoria solo hay un paso a la reflexión. Aunque imperfecta, esta operación se encuentra, sin embargo, frecuentemente entre los primeros ejercicios del espíritu del niño. El poderoso estímulo de la curiosidad pronto a ejercitarse, cuando logra el éxito o cuando es estimulado por los demás, le llevará a un hábito de pensamiento. Si inquirimos la causa del hábito del atolondramiento que tan frecuentemente lamentamos, encontraremos que no se han estimulado juiciosamente las primeras tentativas para pensar. Los niños son inquietadores, sus preguntas tienen poca trascendencia, están continuamente preguntando lo que no comprenden, no deben tener voluntad, tienen que aprender a estarse callados. Con frecuencia se adopta este razonamiento y, en consecuencia, se buscan los medios para evitar que los niños practiquen su espíritu inquisitivo. Participo, ciertamente, de la opinión de que no se les debe tolerar el hábito de hacer preguntas sin ton ni son. Muchas de sus preguntas no denotan ciertamente sino una curiosidad infantil. Pero sería sorprendente que no ocurriera así, y razón de más para que sean juiciosas las respuestas que reciban. Estáis familiarizado con mi opinión de que tan pronto como el niño ha alcanzado una cierta edad, todo objeto que le rodee puede convertirse en instrumento para excitar su pensamiento. Conocéis los principios que he establecido y los ejercicios que he indicado a las madres. Frecuentemente habéis expresado vuestro asombro ante el éxito con que las madres han seguido mi plano con que han formado otro semejante por su propia cuenta, empleándolo constantemente para despertar en los niños muy pequeños las facultades dormidas del pensamiento. La sagacidad y el anhelo con que siguieron lo que se les ofrecía, la regularidad con que realizaron sus pequeños ejercicios, les ha proporcionado la convicción de que con un plan semejante sería fácil no solamente para una madre educar unos pocos sino también para un maestro manejar un gran número de niños muy pequeños. Pero no me refiero ahora a los medios que puedan ser más apropiados para el propósito de desenvolver el pensamiento. Necesito simplemente señalar el hecho de que el pensamiento brota en el espíritu del niño, y que aun olvidado o mal dirigido, una inquieta actividad intelectual debe, no obstante, capacitar al niño, más pronto o más tarde, en algún respecto, para desenvolverse intelectualmente con independencia de los otros. Pero el paso más importante es el que concierne a las afecciones del corazón. El niño comienza muy pronto a mostrar por signos y por su conducta entera que le complace determinada persona y que le disgusta no le atemorizan otras. En este respecto, el hábito y las circunstancias pueden hacer mucho, pero creo que se observará generalmente que un niño se acostumbra con facilidad a la presencia y a las atenciones de aquellos que están en relación presente y amistosa con su madre. Las impresiones de este género no son perdidas para el niño. Los amigos de la madre lo son pronto de él. Una atmósfera de bondad es lo más adecuado para su naturaleza. Se acostumbra inconscientemente a esa atmósfera y en su imperturbable sonrisa y en su clara y cariñosa mirada se muestra evidentemente que la goza. El niño entonces, aprende a amar a aquellos a quienes la madre mira con afecto. Aprende a confiar en aquellos a quienes su madre muestra confianza. Así discurren las cosas durante algún tiempo. Pero mientras más observa el niño, más distintas son las impresiones producidas por la conducta de los otros. Será posible, por consiguiente, que un extraño, y extraño también para la madre, pueda ganarse el afecto y la confianza del niño mediante un cierto tipo de conducta. Para ello la primera exigencia es la constancia en la conducta general. Apenas parecería creíble, pero es estrictamente verdadero, que los niños no son ciegos, sino que perciben algunos la más pequeña desviación de la verdad. De análoga manera, la indulgencia con sus malos modales puede llegar a enajenarnos el afecto del niño que no podremos halagar más con adulaciones. Este hecho es, ciertamente, asombroso, y puede ser también citado como prueba de la afirmación de que hay en el niño un puro sentimiento de lo verdadero y de lo recto, y que las batallas contra la tentación constante surgen de la debilidad de la naturaleza humana ante la falsedad y la depravación. El niño, entonces, comienza a juzgar por sí mismo no solamente las cosas sino también a los hombres, y adquiere una idea del carácter, cada vez se hace más moralmente independiente. Carta XXI 4 de febrero de 1819 Mi querido Griggs, Si la educación es comprendida como el trabajo, no de un cierto número de ejercicios resumidos en momentos determinados, sino como una vigilancia y dirección continuas y benévolas, si la importancia del desenvolvimiento se reconoce no solamente en favor de la memoria y del intelecto y de unas cuantas habilidades que llevan a adquisiciones indispensables, sino en favor de todas las facultades, cualquiera que pueda ser el nombre o la naturaleza y energía con que la providencia la haya implantado, su esfera, ampliada así, será no obstante observada con menos dificultades de un punto de vista y tendrá un carácter más sistemático y verdaderamente filosófico, que una masa incoherente de ejercicios, combinada sin unidad de principios y desenvuelta sin interés, que es lo que suele recibir frecuentemente y no con mucha propiedad, el nombre de educación. Debemos tener presente que el fin último de la educación no es la perfección en las tareas de la escuela, sino la preparación para la vida, no la adquisición de hábitos de obediencia ciega y de diligencia prescrita, sino una preparación para la acción independiente. Debemos tener en cuenta que cualquiera que sea la clase social a que un discípulo pueda pertenecer y cualquiera que sea su vocación, hay ciertas facultades en la naturaleza humana, que son comunes a todos y que constituyen el caudal de las energías fundamentales del hombre. No tenemos derecho a privar a nadie de las oportunidades para desenvolver todas estas facultades. Puede ser discreto tratar alguna de ellas con marcada atención y abrigar la idea de llevar otras a su más alta perfección. La diversidad de talentos e inclinaciones, de planes y de aspiraciones, es una prueba suficiente de la necesidad de tal distinción. Pero, repito que no tenemos derecho a impedir al niño el desenvolvimiento de aquellas otras facultades que en el presente no podamos concebir como muy esenciales para su futura vocación o situación en la vida. Quien no está familiarizado con las vicisitudes de la fortuna humana que han hecho con frecuencia eficaces adquisiciones que estimábamos poco o que han hecho lamentable la falta de un ejercicio que habíamos tratado con hostilidad? quien no ha experimentado en una u otra ocasión la satisfacción de ser capaz de favorecer a otros con nuestro consejo o nuestra asistencia en circunstancias en que por su interferencia, pudieron ser privados de este beneficio. Y aun cuando en la práctica no le haya ocurrido, quien, por lo menos en teoría, no reconoce que la mayor satisfacción que el hombre puede obtener es la de estar preeminentemente capacitado para hacerse útil. Pero aun cuando todo esto no mereciera atención y aun cuando se recabase la suficiencia de las adquisiciones ordinarias para la gran mayoría, sobre el fundamento, quizá, de la experiencia parcial y de la inferencia de hechos bien conocidos, yo seguiría sosteniendo, sin embargo, que nuestros sistemas de educación han labrado en su mayor parte sobre el inconveniente de no asignar la debida proporción a los ejercicios que proponen. La única idea correcta de esta materia ha de derivarse del examen de la naturaleza humana con todas sus facultades no encontramos en el reino vegetal o animal ninguna especie de objetos dotados de ciertas cualidades que no hayan sido puestas en juego en alguna etapa de su existencia y que no contribuyan al pleno desenvolvimiento del carácter de las especies en el individuo. Aun en el reino animal las maravillas de la providencia se han manifestado incesantemente en las innumerables combinaciones de cristalización, y así, aun en los estratos inferiores de las cosas creadas, hasta donde las conocemos, una ley constante, los medios empleados por la inteligencia suprema decide respecto de la formación el contorno y el carácter individual de un mineral según sus propiedades inherentes. Aun cuando las circunstancias en que un mineral puede haberse formado, o una planta puede haber crecido, o un animal puede haber sido influido y modificado, nunca puede destruirse el resultado que se produzca con la actuación combinada de sus energías y cualidades naturales. Así, la educación en vez de considerar meramente lo que hay que proporcionar al niño, debe considerar primeramente lo que puede decirse que ya posee sino como una cosa desenvuelta, al menos como una facultad implicada capaz de desenvolverse. O si, en vez de hablar de este modo, en abstracto, recordamos que es al gran autor de la vida al que el hombre debe la posesión y la responsabilidad del uso de sus facultades innatas, la educación no debería decidir solamente lo que ha de hacerse de un niño, sino inquirir más bien para qué está el niño calificado, cuál sea su destino, cómo ser creado y responsable, cuáles son sus facultades como ser racional y moral, cuáles son los medios señalados para su perfeccionamiento y para el fin propuesto por el Padre Todopoderoso como los objetos más elevados de sus esfuerzos lo mismo en la creación que en las páginas de la revelación. Las respuestas a estas cuestiones deben ser simples y comprensivas. Deben abarcar toda la humanidad y ser aplicables a todos sin distinción de zonas o de naciones en que puedan haber nacido. Deben reconocer, en primer lugar, los derechos del hombre, en el pleno sentido de la palabra. Deben mostrar que estos derechos, lejos de confinarse a aquellas ventajas exteriores que se han asegurado de vez en cuando por una victoria del pueblo, Abraza un privilegio mucho más elevado cuya naturaleza no ha sido generalmente comprendida ni apreciada. Abraza la justa aspiración de todas las clases a una difusión general de los conocimientos útiles, a un cuidadoso desenvolvimiento del intelecto y a una juiciosa atención a todas las facultades del hombre, físicas, intelectuales y morales. En vano se habla de libertad, cuando el hombre está enervado o su espíritu no está provisto de conocimiento o se ha olvidado su raciocinio, y, sobre todo, cuando se le mantiene inconsciente de sus derechos y deberes como un ser moral. Carta XXI 10 de febrero de 1819 Mi querido Greaves, si en armonía con los principios correctos de educación, todas las facultades del hombre han de ser desenvueltas y todas sus facultades dormidas han de ser puestas en juego, la primera atención de las madres debe dirigirse a un tema que generalmente se considera que no exige ni mucho pensamiento ni mucha experiencia y que, por lo mismo, son generalmente olvidados. Me refiero a la educación física de los niños. Quien no tiene unas cuantas sentencias a mano que pueda realmente transcribir pero, quizá, no practicar, sobre la crianza de los niños. Reconozco que se ha hecho mucho por superar los usos antiguos que ejercían sobre los niños las peores influencias. Reconozco que su crianza es ahora mucho más racional y que sus tareas y sus diversiones se han mejorado mucho por una atención juiciosamente prestada a sus necesidades y a sus facultades. Pero, aún queda mucho por hacer, y no mereceremos que se nos reconozca un sincero deseo de mejoramiento si nos resignamos a descansar en la idea de que no es tan mala como pudiera ser o como pudiese haber sido el renacimiento de la gimnasia es, en mi opinión, el paso más importante que se ha dado en esta dirección. El gran mérito del arte gimnástico no está en la facilidad con que son realizados ciertos ejercicios, ni en la preparación que se pueda proporcionar para ciertos ejercicios que requieran mucha energía y destreza, aunque tampoco deba ser de ningún modo menospreciada una adquisición de esta suerte. Pero, la mayor ventaja que resulta de la práctica de estos ejercicios, el progreso natural que se observa en su combinación, comenzando con los más fáciles, y que contienen, sin embargo, una práctica preparatoria para los otros más complicados y difíciles. No hay, quizá, ningún arte en que pueda ser tan claramente mostrado que las energías que parecen faltar no pueden ser producidas, o desenvueltas al menos, por otros medios que por la práctica misma. Esto puede proporcionar una meta más útil para todos aquellos que están consagrados a la enseñanza de cualquier materia y que tropiezan con dificultades para llevar a los discípulos a aquella eficacia que habían esperado. Que vuelvan a comenzar un nuevo plan, en el cual los ejercicios deban ser diferentemente combinados y los temas hechos avanzar de modo que admitan el progreso natural de lo más fácil a lo más difícil. Cuando falta el talento, comprendo que no puede ser proporcionado por ningún sistema de educación. Pero, me ha enseñado la experiencia a considerar que los casos en que faltan en absoluto las capacidades de todo género, son muy contados. En la mayor parte de los casos, he tenido la satisfacción de encontrar que facultades que han sido enteramente apagadas, porque en vez de ser desenvueltas se ha obstruido su actuación por una variedad de ejercicios que tienden a desvanecer o a detener su ulterior actuación. Y aquí, nos ocuparíamos de un prejuicio bastante común concerniente al uso de la gimnástica, se ha dicho con frecuencia que puede ser muy buena para los que son bastante fuertes, pero, aquellos que sufren una constitución débil podrán ser incluso perjudicados por los ejercicios gimnásticos. Ahora bien, me aventuro a decir que esto se apoya meramente sobre una mala inteligencia de los primeros principios de la gimnástica, No solamente varían los ejercicios en proporción con la fuerza de los individuos, sino que también puede haberlos si han sido ideados los decididamente enfermos. Y he consultado la autoridad de los primeros médicos, quienes declaran que en casos que han caído bajo su observación personal, individuos que padecían afecciones pulmonares, si éstas no habían avanzado mucho, han sido materialmente aliviados y beneficiados por una práctica constante de unos pocos y sencillos ejercicios que el sistema propone en tales casos. Y por esta razón de que esos ejercicios deben ser bosquejados para cada edad y para cada grado de fuerza corporal, considero esencial que las madres mismas se familiaricen con los principios de la gimnástica para que sean capaces de seleccionar entre los ejercicios elementales y preparatorios aquellos que, según las circunstancias, sean más adaptables y beneficiosos para el niño. No quiero decir que las madres deban adherirse estrictamente solo a aquellos ejercicios que puedan encontrar señalados en una obra de gimnasia. Pueden variarlos, desde luego, como lo deseen o encuentren oportuno pero yo recomendaría a la madre que consulte más bien con quien tenga alguna experiencia en el manejo de la gimnasia con niños, antes de decidir si ha de seguir el curso propuesto o ha de adoptar otros ejercicios, siendo incapaz de calcular el grado exacto de fuerza que pueden requerir, o el beneficio que los niños pueden lograr. Si la ventaja física de la gimnasia es grande e incontrovertible, también afirmo que es muy valiosa la ventaja moral lograda. Volvería a apelar a vuestra propia observación. He visto muchas escuelas en Alemania y en Suiza, en las cuales la gimnasia es un aspecto esencial, recuerdo que en las conversaciones que sosteníamos sobre el tema se hacía la observación, que conviene exactamente para mi punto de vista, de que la gimnasia, bien conducida, contribuye esencialmente no solo a hacer a los niños cariñosos y saludables, que son dos puntos muy importantes para la educación moral, sino también a promover entre ellos un cierto espíritu de unión y un sentimiento fraternal que es muy satisfactorio para el observador, los hábitos de destreza, lealtad y franqueza de carácter, Valor personal y virilidad para sufrir el dolor, figuran también entre las consecuencias naturales y constantes de una práctica primitiva y continua de los ejercicios del sistema de gimnasia. Carta 23-18 de febrero de 1819 Mi querido Griggs, la educación física no debe reducirse de ningún modo a aquellos ejercicios que reciben ahora el nombre de gimnásticos. Por medio de ellos se adquirirá la fuerza y la destreza en el uso de los miembros en general, pero deben organizarse otros ejercicios particulares para la práctica de todos los sentidos. Esta idea puede parecer, a primera vista, como un refinamiento superfluo o como un estorbo necesario para el libre desenvolvimiento. Hemos adquirido seguramente el pleno uso de nuestros sentidos sin ninguna instrucción especial de esa clase, pero, la cuestión no es la de si estos ejercicios son indispensables, sino si en cualquier circunstancia han probado o no ser útiles. ¿Cuántos de nosotros tenemos ojos bastante hábiles para juzgar correctamente y sin auxilio, de una distancia o de la proporción del tamaño de objetos diferentes? ¿Cuántos hay que distingan y reconozcan los matices del color, sin comparar unos con otros, o cuyos oídos perciban la más ligera variación del sonido? Los que se encuentran capaces para hacer esto con alguna perfección, encontrarán que derivan su facilidad o de un determinado talento innato o de una práctica constante y laboriosa. Ahora bien, es evidente que hay una cierta superioridad en estas adquisiciones que proporcionan sin ningún ejercicio las capacidades naturales y que nunca podrá proporcionar la instrucción aunque llegue a la más diligente aplicación. Pero Si la práctica no puede hacerlo todo, puede hacer mucho por lo menos, y mientras más pronto comience, más fácil y más perfecto debe ser el éxito. Un sistema regular de ejercicios de este tipo es todavía un desideratum. Pero no puede ser difícil para una madre introducir en las diversiones de sus hijos algunos de estos ejercicios calculados para desenvolver y perfeccionar la vista y el oído. Porque es de desear que todos los ejercicios de este género sean tratados como una diversión más bien que como algo sustantivo. Debe prevalecer la mayor libertad y todo debe hacerse con gusto porque sin él, estos ejercicios, como la gimnasia misma, serán torpes, pedantes y ridículos. Estará bien conexionar estos ejercicios muy pronto, con otros que tiendan a formar el gusto. No parece comprenderse suficientemente que el buen gusto y los buenos sentimientos están emparentados y que se confirman recíprocamente, aunque los antiguos hayan dicho que estudiar aquellas artes que se adaptan a un espíritu libremente nacido suaviza el carácter y destierra la tosquedad de las maneras exteriores. Sin embargo, poco se ha hecho para abrir un libre acceso a aquellos goces o adquisiciones y especialmente respecto de la mayoría del pueblo. Si no debe esperarse que se preste mucha atención a actividades subordinadas o ornamentales, mientras tenga que dedicarse tanto a proveer las necesidades primarias, no es, sin embargo, razón suficiente para que sean privados de toda actividad ajena a las vocaciones ordinarias. No hay una escena más conmovedora que ver, como he visto yo entre los pobres, a una madre extendiendo a su alrededor un espíritu de goce silencioso pero sereno, difundiendo entre sus hijos una corriente de mejoras y ofreciendo el ejemplo de suprimir todo lo que pudiera ofender el gusto no ya de un observador exigente y fastidioso, sino de los acostumbrados a moverse en otra esfera. Es difícil describir por qué medio se logra esto, pero lo he visto en circunstancias que no prometían hacerlo ni aun posible. Solo de una cosa estoy cierto, de que solo puede ser obtenido mediante el verdadero espíritu del amor maternal. Este sentimiento del cual se repite con exagerada frecuencia que es capaz de elevarse a la meta de los mejores sentimientos de la naturaleza humana, está conexionado con un instinto feliz que le conducirá por un camino tan lejano de la negligencia e indolencia, como del artificial refinamiento. Con las exigencias refinadas y con el fastidio puede lograrse mucho si están sostenidos por una vigilancia constante, faltará, sin embargo, la naturalidad, la verdad, y hasta el observador más superficial se verá sorprendido ante un refrenamiento incompatible con una atmósfera de simpatía. Ahora que estoy en ello, no dejaré pasar la oportunidad de hablar de uno de los auxiliares más eficaces de la educación moral. Estáis muy familiarizados con lo que yo entiendo por música y no solo conocéis mis opiniones sobre la materia, sino que habéis observado también los favorables resultados que he obtenido en nuestras escuelas. Los ejercicios de mi excelente amigo Nageli, quien ha reducido con tanto gusto como ingenio los principios superiores de su arte a los elementos más simples, nos capacitan para proporcionar a nuestros niños una eficacia que exigiría con cualquier otro plan mucho más tiempo y esfuerzo. Pero no es esta suficiencia la que yo describiría como un logro deseable de la educación. Es el influjo más marcado y más beneficioso de la música sobre los sentimientos, lo que he observado como más eficaz para preparar el espíritu y ponerlo a tono de las mejores impresiones. La armonía exquisita de una ejecución superior, la elegancia estudiada de ésta, podrán satisfacer a un competente, pero la gracia sencilla e intacta de una melodía es la que habla al corazón de todo ser humano. Nuestras propias melodías nacionales, que han resonado inmemorialmente en nuestros valles nativos, están tejidas con reminiscencias de las páginas más brillantes de nuestra historia y de las más tiernas escenas de la vida doméstica. Pero el efecto de la música en la educación no consiste solamente en mantener vivo un sentimiento nacional, es mucho más profundo, si se cultiva con un espíritu adecuado y ere en su raíz los sentimientos malos o estrechos, toda propensión poco generosa y mezquina y toda emoción indigna de la humanidad. Aquí podemos citar una autoridad que reclama nuestra atención por el carácter elevado y el genio del hombre, ya que no ha habido abogado más elocuente y cálido de la música que el venerable Lutero. Pero aun cuando su voz se ha hecho oír y es todavía tenida en gran estima entre nosotros, la experiencia, sin embargo, ha hablado más sonora e indiscutiblemente a favor de la verdad de la proposición que él fue de los primeros en vindicar. La experiencia ha probado que un sistema que procede por el principio de la simpatía, será imperfecto si se priva del auxilio de aquel poderoso medio de cultivo del corazón. Aquellas escuelas o aquellas familias en las que la música ha retenido el carácter cordial y casto que debe conservar, desplegarán invariablemente escenas de sentimiento moral y, consiguientemente, de felicidad, que no dejarán duda en cuanto al valor intrínseco de aquel arte que solo en épocas de barbarie o depravación, ha degenerado o ha caído en el olvido. No necesito recordaros la importancia de la música para engendrar y estimular los sentimientos superiores de que es capaz el hombre. Se reconoce casi universalmente que Lutero vio la verdad cuando indicó la música, desprovista de toda pompa y vano ornamento en su solemne e impresionante sencillez, como uno de los medios más eficaces de elevar y purificar el sentimiento genuino de devoción. Con frecuencia nos hemos sorprendido en nuestras conversaciones con la circunstancia de que en nuestro propio país y a pesar de que aquel hecho sea generalmente reconocido, no constituya la música un rasgo preeminente de la educación general. Parece predominar la noción de que requeriría más tiempo y atención de la que sería conveniente prestarle para extender también su influjo sobre la educación del pueblo. Ahora bien, yo apelaría a cualquier trabajador con la misma confianza que a mí mismo, para que me dijera si no le ha sorprendido la facilidad y el éxito con que se la cultiva entre nosotros. Verdaderamente apenas hay una escuela rural por toda Suiza y aún, quizá, por toda Alemania o Prusia, en la cual no se haga algo por adquirir, al menos, los elementos de la música, según un plan nuevo y más apropiado. Este es un hecho que no puede ser difícil de examinar y que sería imposible negar, Y concluiré esta carta expresando la esperanza que hemos alimentado juntos, de que este país nunca quedará retrasado en sugerir o adoptar mejoras que se funden sobre hechos y estén confirmadas por la experiencia. Carta XIV 27 de febrero de 1819 Mi querido Griggs, en la rama de educación de que he tratado en las dos últimas cartas, concibo que a los elementos de la música deben agregarse los elementos del dibujo. Todos sabemos por experiencia que entre las primeras manifestaciones de las facultades de un niño se da un deseo y una tentativa de imitación. Esto explica la adquisición del lenguaje y las primeras e imperfectas tentativas de imitar los sonidos musicales, comunes a la mayor parte de los niños cuando han oído una música que les ha complacido. El progreso en ambas cosas depende en una parte mayor o menor de la atención que los niños hayan prestado a las cosas que les rodean y a su rapidez de percepción. Del mismo modo que se aplica esto al oído y a los órganos del lenguaje, se aplica también al ojo y al empleo de la mano. Los niños que muestran alguna curiosidad por los objetos puestos ante sus ojos, comienzan pronto a emplear su ingenio y su habilidad en copiar lo que han visto. La mayor parte de los niños intentan construir algo a imitación de un edificio, con los materiales que logran tener a mano. Este deseo, que es natural en ellos, no debe ser olvidado. Como todas las facultades es capaz de un desenvolvimiento regular. Es conveniente, pues, proporcionar a los niños juguetes que faciliten estos primeros ensayos y en ocasiones, ayudarles. Ningún estímulo de esta clase es nunca perdido, y nunca dejará de aplaudirse un acicate que promueva el placer inocente y que conduzca a una ocupación útil. Aliviándole de la monotonía de su vida diaria y sus continuas molestias e introduciendo variedad en sus pequeñas diversiones, actúa como un estímulo para su ingeniosidad y agudiza su observación conforme gana en interés. Tan pronto como son capaces de realizar el intento, no hay nada tan bien calculado para este objeto como alguna práctica elemental del dibujo. Hemos visto el curso de los ejercicios preparatorios por el cual algunos de mis amigos han conseguido facilitar estas actividades en algunos niños muy pequeños. Sería poco razonable esperar que pudieran comenzar por dibujar algún objeto que se les presente, como un conjunto. Es necesario analizarles las partes y elementos de que constan. Siempre que se ha hecho así, el progreso ha sido sorprendente, y solo comparable con la complacencia con que han seguido los niños sus actividades favoritas. Mis amigos Ramsawar y Bahanafis han emprendido la tarea verdaderamente útil de combinar tal curso en su progreso natural de los ejercicios más fáciles a los más complicados, y el número de escuelas en que se ha aplicado satisfactoriamente su método confirma la experiencia que de su mérito hemos hecho en Iberdón. Las ventajas generales que resultan de una práctica temprana del dibujo son evidentes para todos. Los que están familiarizados con el arte se ve que miran casi todos los objetos con ojos muy distintos que el vulgar observador. El que tiene el hábito de examinar la estructura de las plantas y de manejar un sistema de botánica descubrirá un número de caracteres salientes de una flor, por ejemplo que no será notado por los que no están familiarizados con aquella ciencia. Es la misma razón por la que en la vida común la persona que tiene el hábito de dibujar, especialmente del natural, percibirá fácilmente muchas circunstancias que son comúnmente desapercibidas y forman una impresión más correcta aún de tales objetos, que el que no se detiene a examinarlos minuciosamente si no se le ha enseñado nunca a mirar lo que ve con la intención de reproducirlo. La atención para modelar exactamente el conjunto y la proporción de las partes, que es requisito para que nos habituemos a tomar un boceto adecuado, produce en muchos casos mucha enseñanza y diversión. Para poder lograr este hábito, es material y casi indispensable que los niños no se vean reducidos a copiar de otro dibujo, sino que se les permita dibujar de la naturaleza. La impresión que nos da el objeto mismo es tanto más profunda mientras más placer obtenga el niño en ejercitar su habilidad para intentar reproducir lo que le rodea y lo que le interesa, en vez de trabajar para obtener una copia de lo que ya no es sino una copia y tiene por tanto en su apariencia menos vida o interés. De análoga manera, es mucho más fácil dar una idea del tema importante de la luz y la sombra y de los primeros principios de la perspectiva, en cuanto influyen en la representación de cada objeto, colocándolo inmediatamente ante los ojos. La asistencia que se presta, no debería extenderse de ningún modo a una dirección en la ejecución de cada detalle, algo habría que dejar a la ingenuidad y algo también a la paciencia y a la perseverancia, Una ventaja que se ha logrado después de algunas tentativas infructuosas, no se olvida fácilmente, sino que proporciona mucha satisfacción y estimula para nuevos esfuerzos y el gozo con el éxito final atribuye un sabor a la desilusión primera. Después de los ejercicios del dibujo vienen los de modelado en los cuales puede emplearse el material más convenientemente. Estos producen, frecuentemente, una diversión aún mayor. Aun cuando no se dé el talento mecánico, el placer de ser capaz de hacer algo por lo menos, es para muchos una excitación suficiente lo mismo el dibujo que el modelado, si se enseñan según principios fundados en la naturaleza, tendrán mayor uso cuando los discípulos hayan de abordar otras ramas de la instrucción. De estas mencionaré aquí dos solamente, la geometría y la geografía. Los ejercicios preparatorios por los cuales hemos introducido un curso de geometría, ofrecen un análisis de las diversas combinaciones bajo las cuales son agrupados los elementos de la forma y de las cuales consta cada figura o diagrama. Estos elementos son ya familiares al discípulo al que se ha enseñado a considerar cada objeto con la tendencia a descomponerlo en sus partes originales y a dibujarlo separadamente. El discípulo no será, desde luego, un extraño respecto de los materiales cuyas combinaciones y proporciones se le enseñan ahora. Debe ser más fácil comprender las proporciones de un círculo, por ejemplo, o de un cuadrado, a quien no solamente ha encontrado ocasionalmente estas figuras, sino que está ya familiarizado con la manera según la cual, se han formado. Junto con esto, La doctrina de los sólidos geométricos, que no puede ser, de ningún modo enseñada sin modelos ilustrativos, es mucho mejor comprendida y mucho más profundamente impresa en el espíritu cuando tienen los discípulos alguna idea de la construcción de los modelos y cuando son capaces de fabricar al menos los que ofrecen menor complicación. En la geografía, el dibujo de los mapas es un ejercicio que no debe olvidarse en ninguna escuela. Proporciona la idea más exacta de la extensión proporcional y de posición general de los diferentes países, da una noción más clara que ninguna descripción y deja en la memoria la impresión más permanente.